Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las nueve en punto de la mañana. Nosotros les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este jueves 14 de enero. Las cifras de contagios vuelven a confirmar que nos encontramos en los peores días de esta tercera ola. Son más de 4.800 los nuevos casos positivos registrados en un solo día en nuestra comunidad valenciana y 52 fallecidos. Y en Elche. Los ingresos hospitalarios continúan, el Hospital General ya ha llenado una de sus UCIs y ha tenido que habilitar nuevos espacios para albergar más camas de críticos y de pacientes menos graves. El Vinalopó también sube en números de pacientes con COVID. Ayer el alcalde nos daba la cifra de 175 ingresados en planta en los dos hospitales y de 37 en UCI. ...con dos nuevos fallecidos en la última jornada... ...lo que superamos la cifra... ...de 60 muertos en el Chepor Covid. ...y la directora de Salud Pública... ...confirmaba en la Junta de Portavoces... ...que los centros de salud... ...están saturados y el personal sanitario... ...agotado... ...piden responsabilidad individual... ...y prudencia a la ciudadanía... ...y sobre un posible confinamiento más duro... ...de momento el Consejo sigue sin decretarlo... ...porque la pasada semana entraron en vigor... Las nuevas medidas más restrictivas como el cierre de la hostelería a las 5 y el toque de queda a las 10 de la noche. Unas medidas que han puesto en pie de guerra a la hostelería cuya asociación ha acordado mantener sus movilizaciones hasta que se concedan las ayudas directas a las empresas. La reunión mantenida ayer con el alcalde no ha servido para alcanzar los compromisos que necesita el sector. Consideran que las posibles medidas de apoyo que el Ayuntamiento pueda adoptar como ese plan de 1.800.000 euros llegarán demasiado tarde y son insuficientes para evitar el cierre de muchos establecimientos. Por ello, la Asociación de Hostelería mantiene su calendario de movilizaciones y otro sector, como el turismo, también ha tenido en 2020 un año negro. Y 2021 no ha comenzado bien. El temporal ha paralizado todo el país y anulado los viajes de empresas, únicos clientes actuales y la mala evolución de la pandemia anticipa meses de restricciones a la movilidad. El riesgo de cierre definitivo de los negocios es creciente y solo un plan ambicioso de apoyo por parte de las administraciones centrado en las ayudas directas y la reducción drástica de las cargas sociales y fiscales ...puede salvar a las empresas de este sector y de otros muchos... ...y permitirles su recuperación. El Gobierno valenciano al igual que otros... ...deben decidir si cerrar la actividad como ocurrió en marzo... ...lo que supondría agudizar aún más la crisis económica... ...dejando a más familias en, po en esta pobreza... ...o adoptar nuevas medidas y seguir muy de cerca... ...la evolución de los contagios... ...para ver si se consigue doblegar la curva de esta pandemia... Ante esta situación, no es de extrañar que la Comunidad Valenciana sea una de las que más han acelerado el proceso de vacunación. En Elche, la concejal de Sanidad ha asegurado que el objetivo es vacunar antes del mes de febrero a sanitarios grandes dependientes y residencias de mayores. Y en lo que se refiere a las residencias, por desgracia, el brote de COVID del centro de Altavix sigue registrando más positivos. Un día después de terminar el ejército la desinfección de las instalaciones, las pruebas PCR realizadas arrojan 59 casos positivos en total, de los ocho que se detectaron el pasado 29 de diciembre. Sanidad califica a esta residencia como G2, lo que indica la gravedad de la evolución de esta epidemia en el centro. Por ello, la asociación ATVAR ha vuelto a reclamar que Sanidad tome el control del geriátrico. Dicen que es urgente. Han mostrado su profunda tristeza por cómo se está gestionando este brote y consideran que se debería haber esperado a cerrarlo para acometer esa desinfección realizada por el ejército. Ya ven, por delante nos espera Un duro invierno, al que le hacemos frente hoy con el rock and roll, el de Johnny Cifuentes, que tras abandonar una de las bandas más legendarias del rock español, Burning, ha debutado en solitario con temas como este, Un duro invierno. Pues no vale la compasión en tiempos como los que estamos viviendo y vamos con más rock, el del grupo catalán Brighton 64, que nos muestra lo que es sufrir esta pandemia en el país de Mortadelo y Filemón.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y aquí en el programa La Glorieta vamos con la primera de las entrevistas que se centra en la actualidad. Ayer pudimos eh, informarles de las suspensiones que se han realizado de nuevo en 2021 por esta mala evolución de la pandemia. Y una de las suspensiones son las fiestas, las más inminentes, las que tenemos después de Reyes, son las fiestas de San Antón. Pues bien, para hablar de estas fiestas populares que no se van a poder celebrar en 2021, tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación de la Romería de San Antón, Leonor Navarro, a quien damos los buenos días. Leonor, muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cuándo se decidió y cómo se deci decidió suspender eh, todo, todos los actos de San Antón? Pues ya viendo cómo iba el final de año, indudablemente es imposible poner a gente en riesgo y nada de, de preocupación, porque ya las autoridades ya venían anunciando que era imposible y la viabilidad, indudablemente, de, de recoger ningún motivo para que haya aglomeraciones de gente en la calle. Entonces, pues ya prácticamente desde octubre que nosotros empezamos en Fuerte, ya vimos que era casi inviable y hasta que al final pues hemos tenido que hacer lo acopio de todo lo festivo que ha habido hasta diciembre. Entonces somos los primeros de enero, pero en la misma temática. O sea que ya ustedes eh, se temían ya desde la segunda ola que se decía octubre que sí. esto no, no iba a poder celebrarse. ¿Y qué actividades son las que se suspenden? Porque eran, son muchas las que ustedes pues eh, llevan a cabo y sobre todo con gran éxito de participación popular. Pues sí, gracias a Dios. Toda la gente todavía tiene ganas de fiesta después de Navidades y la verdad es que hacemos pues, muchos actos culturales, hacemos actos de, de todas clases, para grandes, para pequeños, chocolatada y todo eso pues indudablemente reúne a gente y claro, con la movida imposible de poder solucionar tanta historia porque vemos que no, no, no era viable en absoluto de hacer ya casi nada, sino... Nada porque todo congrega mucha gente y lo primero que estamos por la labor de, sobre todo, sobre todo porque haya una mera incidencia de lo que nosotros podemos hacer. Porque claro, si reúnes a niños, problemas. Si reúnes a teatro, problemas. Es que tenemos una cantidad de actos bastante inmensa. Luego la Asociación de Vecinos nos juntamos el sábado y hacemos la chocolatada. O sea, que son cosas que no tienen mucha, mucha historia en el aspecto de, de gente, a ver, de situaciones, pero sí que se congrega gente. Entonces, evitamos, por supuesto, todo lo que conlleve mucha aglomeración. Claro, usted entonces, está... claro nos queda simplemente los religioso. Claro, es lo único que van a mantener, porque lo que suspenden son muchos. Los actos abiertos al resto de la ciudad e incluso de fuera, como pueden ser la romería, el porrate, la, romería, la feria... Porrate. La, eh, y, los, y los actos que eran del barrio, que también eran muy populares, como la chocolatada, los juegos infantiles, las actividades lúdicas y la hoguera. Y la hoguera de San Antonio. Y la hoguera y la bendición de animales. Y es que, es que todo lo que conlleve a concentración de personas Nos parece, o sea, irresponsable por nuestra parte. Eh, con lo que mantienen los religiosos, pero también sí. los religiosos lo van a mantener, ¿cómo? ¿De qué forma? Con un aforo bueno, también muy limitado, ¿no? Con el acceso completamente muy, muy restringido, que es todo lo que necesitamos, porque simplemente tenemos lo, la, lo que es el estricto cumplimiento de las normas que tenemos en la parroquia. Y ya está, cuando se llegue a, al tope que hay las 80, 85 personas, que es lo que más o menos es el aforo, ahí cortamos y se acabó. O sea que es que tampoco pretendemos meter mucha más gente de lo que está permitido. ¿Y qué actividades religiosas son esas? ¿Misas? Pues simplemente el trigo de preparación a la fiesta y el domingo la celebración, que es el día de, de San Antón como tal, y la celebraremos con la misa de ocho, perdón, todos los días, o sea, jueves y viernes a las 7 de la tarde, el sábado a las 8 y el domingo a las 12 de mediodía, la misa de San Antón. Está hablando de este jueves, de este viernes... Este viernes, y de sábado el y el domingo. Y, ya. Eh, y le... cuando termine la misa, una traca fin de fiesta, pues para, digamos, que no se nos quede tanta pena y ya está, porque no hay nada, nada más que podamos, nada más que ensalzar, pues eso, la figura de San Antón en nuestra parroquia y poquito más. Entonces, escucharemos alguna coeta que otra. ¿La traca final sí, claro. o tienen coeta para despertar o para acompañar esas actividades litúrgicas? Pues hoy, por ejemplo, a las ocho ya ha habido una tirada de cohetes como prácticamente el Rodor de uno nada más que al oído y decir ¡Ay, es San Antón! Entonces, hemos tenido una, una cohetada y una, un sonar de campanas, lo haremos los tres días y el, y el domingo perdón también. Con lo que imagino que ha habido unanimidad a la hora de suspender. Usted lo comunicó a la concejal de fiestas. Eh, ¿Y sí, sí. qué pasa con las subvenciones? Porque ustedes recibían ayudas económicas del ayuntamiento para realizar estas fiestas. ¿No las reciben este año 2021? Nada, nada. Nosotros no tenemos nada de ingresos si no si no hacemos fiestas en absoluto. Y si no hacen fiestas, el futuro de la asociación de la romería de San Antón está garantizado en dos sí. mil. Uh -huh. Nosotros tenemos nuestros estatutos, nosotros tenemos nuestras nuestra situación garantizadas porque estamos completamente eh, vinculados a la parroquia y es lo único que tenemos. ¿Y cómo está el barrio ahora que la tengo en directo, Leonor? Porque eh, una de las inversiones más destacadas de 2021 va a ser continuar eh, levantando esos edificios para renovar el barrio de San Antón. Pues esperemos que la gente tenga paciencia porque va demasiado despacio de, de para la problemática que hay en algunos edificios que verdaderamente están bastante fastidiados y verdaderamente va más lento de lo que en realidad debería de ir, porque esperemos que no pase nada, porque yo cuando hay lluvias me ponen bastante nervioso, porque veo que hay edificios que están bastante cascados, porque no se ha vaciado ninguno, simplemente se vacían las alturas, pero los bajos siguen estando ahí, y si de afona alguno es un problema, pero bueno... Tendremos paciencia y esperemos que vaya terminándose como piensan los políticos, porque, claro, no sabemos cómo. Ellos son los que están estructurando toda la remodelación y no, yo ahí no puedo meterme en nada porque no estoy dentro de, uh -huh. de esa audición. Pero, sí pero, bueno, pero sí está viendo, pero sí ve cómo se encuentran aquellos vecinos que tienen que esperar su turno y están esperando en edificios muy deteriorados. Bastante y que, claro, los, ma los altos se han ido porque aquí la infraestructura fue vaciar los altos y los más mayores, claro, hasta que pueden permitírselo. Y, claro, se han movido, pero hay edificios que tienen de la del segundo piso para abajo están habitados. Entonces, si en un momento determinado el tejado cede, cede el edificio. Pero, bueno, esperemos que no suceda nada que no. conlleve… Eso, eso. A, grandes de, a grandes disloques de historia. Eh, pero supongo que los apuntalamientos servirán de algo, la rehabilitación pimesa está rehabilitando a algunos que no pueden aguantar por más tiempo. Supongo que tendrán inspecciones técnicas para evitar desastres. Yo creo que sí. Eso ya corresponde a la seguridad del ayuntamiento. Se lo preguntaremos yo. a ellos. La situación, desde Ahí. luego, en el barrio de San Antón puede complicarse. Leonor, eh, Por pues eso sí. eran tan importantes las fiestas, para poder evadirse este barrio entero de, de esta renovación y de los problemas que conlleva. Pues muchísimas gracias por explicarnos eh, cuál es la situación del barrio y cuál es el trabajo de ustedes para festejar San Antón. Por cierto, el último, San Antón, ¿qué significa para ustedes? Porque es el pues nombre hombre, que lleva al barrio. Exactamente. La primera reivindicación fue que se construyó San Antón. San Antón estaba dentro de, del ramo de alpargatería, que lo tenían las fábricas. Se consiguió que se trajese a San Antón. Estamos en eso manteniendo esa tradición viva y que mmm, estamos adaptándonos pues, al siglo XXI, que cada día la, la, lo que es la fiesta es diferente, pero nosotros seguimos manteniendo la tradición de que verdaderamente el barrio disfrute con su fiesta y todo el che al compás de San Antón. Y verdaderamente hasta ahora pues, hemos tenido mucha aceptación en, en todo, porque todo lo que hacemos de fiesta tenemos bastante... ...un quorum para poder decir... ...esto no ha funcionado... No, ...gracias a Dios casi que funciona... ...todo lo que hacemos... ...y verdaderamente estamos muy contentos... ...de que el pueblo se vuelque en esta fiesta... ...que es tan tradicional... ...tan, tan estupenda... ...porque no tenemos nada más que decir... ...que muchas gracias a todos... ...de cada vez que convocamos... ...la gente a acude porque... ...le muestra mucho cariño a San Antón... ...y para el barrio pues es eso entrañable el abuelo, como le decimos, porque verdaderamente es uno de los más viejos del lugar y ahí está su fuerza para convocar a todo el fin. Y podría decir que también es una de las tradiciones más antiguas del municipio, así que tenemos que agradecer a todos los vecinos y vecinas del barrio de San Antón ese esfuerzo, ese trabajo por mantener viva esta tradición de San Antón, el patrón de los alpargateros y de los animales. Gracias, Leonor Navarro, presidenta de la Romería de San Antón. Gracias, buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Pues seguimos afrontando lo que se nos viene encima con más música y no podía faltar una canción apocalíptica para tiempos tan extraños, el fin del mundo, la del Canca, grabada en Barranquilla con la colaboración del músico y poeta Carlos Palacio, conocido como Pala. Después de varios años recogiendo Los frutos del planeta cuatro manos Por fin se te amontonan los veranos Y está el agüita fresca siempre hirviendo La playa al fin eterna, que estupendo Cayendo como moscas los ancianos Brindando de alegría a los humanos Con agua fluorescente ante el estruendo Sobre el crujir mortal de la carcasa La madre tierra ya no nos da el pecho Y no puedes decir que tienes casa Almuerza en nuestro punk entra y pasa De primero plutón y buen provecho Y de postres glaciares a la brasa, ahí van con sus gafitas de 3D. A ver el fin del mundo, a ver el fin del mundo, a ver el fin mutantes, cucarachas, etc. A ver el fin del mundo, ya viene el fin del mundo, brindemos por el fin del mundo. ¡Salud! Al mar se lo ha bebido la marea, y en vez de cielo hay metacrilato. Del campo queda solo un malconato, un festival amigo, pase y vea. Los robos sueñan con las rosaledas, cuando amanece el sol con el pie izquierdo. El lema es respira como puedas.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 personas del planeta, vida escasa. Os hablo desde un podio de basura. Baja llorando el río, mierda pura. Y lo llamáis progreso. Tiene guasa. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Elche, abierto sábados tarde. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las nueve y media, tenemos eh, 8,7 grados de temperatura. Y lo hemos dicho al principio de este programa La Glorieta, la Asociación de Hostelería de Elche mantiene su calendario de movilizaciones porque consideran no ha servido la reunión mantenida ayer con el alcalde en el centro de congresos para abordar la difícil situación que atraviesa este sector de la hostelería y del ocio con las medidas restrictivas impuestas desde el pasado 7 de enero que fijan el cierre a las 5 de la tarde Para hablar precisamente de los resultados de esa reunión, tenemos hoy con nosotros al presidente de la Asociación de Hostelería, Marco Antonio Pomares, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Marco Antonio. Buenos días, Mary. Eh, ¿Sirvió entonces de algo la reunión de ayer con el alcalde? ¿Ustedes la reclamaban? Reclamamos, eh, sí que es verdad, reclamamos una reunión para que nos atendiese. Llevamos más de un mes reclamándola para que conociese la nueva junta de la, de la asociación y para exponerle nuestro malestar y, y, y nuestra preocupación a, a día de hoy con todos los recortes que nos han venido. Ayer tuvimos la reunión y la sensación con la que salimos es, fue agridulce, más agria que dulce. Es decir, eh, nos sentamos a la espera de que nos diesen noticias de... Eh, bueno, o, o ya bueno, nos, sentamos, nos convocaron para que nos diese noticias de cómo, cuánto dinero se iba a repartir, cómo se iba a repartir y cuándo se iba a repartir, y ni, ni tuvimos el cómo, ni el cuándo, ni el cuánto. Es sí, decir, eh, todavía, bueno, estamos, a día de hoy nos estamos, estamos pensando que para qué se nos convocó ayer. Eso es lo que le iba a preguntar. Eh, el alcalde dijo que se reunió con el presidente del Consejo, al igual que otros alcaldes de ciudades importantes de la Comunidad Valenciana, precisamente para abordar ese fondo europeo de 120 millones de euros. ¿El dinero está? El, todavía el alcalde no le dijo cómo iban a llegar esos 120 millones de euros a eh, los sectores no, no. como el suyo y otros más, supongo. No, él... Eh, hábilmente, y, y entiendo, no, no quiero dudar de nadie, dijo que ya no dependía de él, que eso dependía de la Comunidad Valenciana, de Generalitat, y tiró balones fuera. Eh, entiendo que será verdad, eh, pero, pero si hay 1.800.000 euros, que es lo que nos explicó él, que se iban a poner a disposición de la Generalitat para que entre Generalitat, Diputación y Ayuntamiento todos pusiesen un porcentaje y nos llegase un poco más, la verdad, Romeri, esperábamos algo más de noticias. Nosotros ayer nos quedamos igual que estábamos. Eh, tenemos 140 empresas o 140 familias directas a las espaldas preguntándonos qué, qué iba a pasar, qué, qué, qué había pasado en la reunión. Yo le, se, lo dije, se lo dije al alcalde ayer. Eh, bueno, usted, usted que tiene más experiencia que yo, cuando yo salga de aquí y tenga que hablar de, a, los, a los asociados, ¿qué les digo? Porque me van a hacer dos preguntas. ¿Cuánto? ¿Y cuándo? Lo que me dijo es que no dependía de ellos, que dependía de ella la mitad y que de momento estaban en manos de ellos. Pero... Sí depende ¿no? del ayuntamiento ese plan que anunciaron municipal de ayudas municipales. Otra cosa son las ayudas autonómicas. Vale, que diga que es competencia del Gobierno, pero esas ayudas municipales que sí han anunciado, ese millón ochocientos mil euros, ¿dice usted que todavía que no, ellos no asumen toda, toda la responsabilidad de la gestión de, de ese dinero? cuando no, va es que no... a salir de los presupuestos municipales o quieren que también salga de las arcas de la Diputación y de las arcas del Gobierno valenciano? No, Romero, yo te, te, te explico más lo, lo que nos dijo ayer el alcalde. Es que de esos 120 millones, el 50% lo iba a sufragar el, el, la Comunidad la Generalitat, el 30% diputación y el 20% el Ayuntamiento. Entonces, ese 1.800.000 el Ayuntamiento lo iba a meter en la bolsa de la Generalitat para que la Generalitat hiciese el reparto para que no nos llegase una, una cantidad inferior, sino con, con ese dinero metido dentro de la Generalitat nos llegase una cantidad superior eh, nosotros, nosotros más o menos porque ya lo dijo Manuel Espinar ayer, que, que, que tiene bastante, bastante mano ya dentro de la Generalitat, nos va a tocar 2.000 euros, usted imagínase por medio, que le voy a datos del ocio, ¿eh? porque es el que conozco yo, que es el que manejo yo, llevamos 8 meses y 29 días cerrado que con 2.000 euros a mí me soluciona algo? Eh, si es que no nos va a solucionar nada. Si esa cantidad es irrisoria. 120 millones, aunque parezca el rescate más grande, aunque la cantidad mare es, es una ayuda insignificante para todas las empresas que hay. Eh. De verdad que al final nos va a llegar 2.000 euros por empresa y eso no va a solucionar nada. Pero también puede haber rebajas. Ellos, el ayuntamiento dice que han hecho mucho por el sector por el de la hostelería. Eh, no están ustedes pagando la ocupación de la vía pública por las terrazas. Uh -huh. ¿Y hay alguna otra rebaja fiscal para 2021? Ni una. Ayer le, le, le propusimos algunas ideas. Y él dijo que sí, se podría, se podría ver algunas que sí que pueden ser, otras que es imposible, otras que pero al final, eh, agua de borraza. Nosotros le, le, le, le propusimos eh, eh, reducción de la actividad económica, ¿vale? que es municipal, ampliación de la superficie para terrazas, que eso pertenece al municipio, al, al ayuntamiento, bajada del IBI y eliminación del canon de, basura, cano de basuras. Bueno, eso junto que, por favor, pelease en la Generalitat que esas ayudas, fuesen directas, que no hubiesen tra trabas burocráticas, eh, que sean compatibles con otras ayudas, que no pase como el tan aireado millón de euros que el ayuntamiento alardea aquí ha dado y solo ha repartido 340.000, de los cuales 400.000 eran de diputación. Porque al final eso fue un cuello de botella que no se repartió nada y no pudimos acceder casi nadie. Entonces, eh, lo que le, le hemos dicho y le, le hemos pedido, por favor, que no se vuelva a cometer el error que pasó con el millón de euros. Bien, eh, ha dicho que salieron con una sensación más bien agria que dulce, pero el dulce está. Eh, ¿Eso significa que van a continuar reuniéndose? ¿Es quizás lo único positivo que pudieron ustedes arrancar ayer del equipo de gobierno? Sí, la, la, un, la única noticia positiva que sacamos es la creación de una mesa de trabajo para poder manejar ese importe que viene y que tenemos que recibir la hostelería. Entiendo y, y, y le dijimos al señor alcalde que, por favor, hiciese un esfuerzo mayor porque la hostelería, como cabe recordar, es el único sector que ha estado cerrado y ha sufrido las, las restricciones más severas, más que cualquier otro sector. Entonces, creemos que tanto bares como restaurantes, como pubs, como discotecas, como cafeterías, necesitamos de, es, de ese montante de dinero la mayor parte. Ojo, no estoy diciendo que, por ejemplo, comercio no necesite dinero. Por supuesto, todos estamos sufriendo la, la, la, eh, el COVID y todos estamos sufriendo eh, los, los, record, los record, no las desavenencias de esta, de esta pandemia. Pero entendemos que la restauración tiene que ser el principal receptor de este dinero. Esta situación de la pandemia va cambiando, pero estamos a 14 de enero y los datos de la evolución siguen siendo muy malos, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en Elche. Preocupa también mucho la crisis sanitaria, ya que se ha desatado con eh, la, la cada vez más eh, aumento de, de pacientes ingresados en los hospitales. Por eso, a fecha de hoy le pregunto, como presidente de la Asociación de Hostelería, ¿Le parecen adecuadas las medidas restrictivas que se adoptaron la pasada semana? Mary, yo, como ya, ya le dije en la, la otra entrevista y, y la opinión de muchos de los asociados, es que preferimos estar cerrados. Es decir, somos el problema, que sabemos que no somos el problema, pero el Gobierno o la Generalitat piensa que somos el problema. Ciérranos, ciérranos, porque mal trabajar con un turno al día y al 30%, está causando pérdidas. Es que la facturación, la facturación ahora mismo es de un 8,3% con respecto, porque ya sacamos unos números, 8,3% con respecto al año pasado. Ciérranos, pero ayúdanos, que, que, esta, que este mes, mes y medio que vamos a estar cerrados, no nos cueste un duro. Quítanos los, quítanos los impuestos, no te, que no tengamos que pagar impuestos y danos una ayuda. Y cerramos, no tenemos ningún problema. Si el Consellería y el Gobierno Central piensa que somos el problema... Ciérranos, pero no, la fiesta no nos puede costar. Precisamente Cuentos, pues... No hay ningún estudio que diga que la hostelería es el culpable. Sin embargo, sí que cada vez salen más estudios que dicen que la hostelería es el sector donde, de, los que, perdón, donde menos, no, de los que menos contagios han habido. Eh, al margen de, de ello, lo que sí sabemos es que ustedes eh, esas ayudas ayer en la reunión, como no pudieron concretar el cómo, el cuándo y el cuánto de las ayudas directas, que es lo que reclaman ustedes, van a mantener las movilizaciones. Y ahí es la siguiente pregunta. ¿Qué calendario de movilizaciones? Porque vimos este lunes la, las concentraciones en la Plaza de Baix y la semana que viene, ¿qué veremos? O, o este fin de semana. Eh, ¿Cuáles son las próximas movilizaciones? Pues, Romeri, entienda que que el malestar, el malestar de, de la hostelería es grande. Ayer esperábamos una buena noticia para poder cesar estas, estas actividades o estas reivindicaciones, pero nos encontramos con la respuesta, no bueno, voy a decir inútil, pero, pero, pero casi que, que, que no nos dice nada. Entonces, nosotros tenemos que seguir con nuestra hoja de ruta. Nuestra hoja de ruta es que la semana que viene volveremos otra vez a movilizarnos, porque... Y eh, los datos, como tú ya me has dicho antes, siguen subiendo el tema COVID, sigue habiendo más muertos. Y, y lo que se, se masca por la calle y lo que nos llega es que va a haber un cierre de la hostelería. Que por otra parte, te vuelvo a decir, lo veo bien, lo veo lógico si, si somos de problema que nos cierren, que nos ayuden. Entonces nosotros seguiremos manifestándonos. Pero no por una apertura de la hostelería y una apertura en condiciones, sino por, ayud por las ayudas. Que nos ayuden. Entendemos la situación, somos conscientes pero necesitamos ayuda. Entonces, esas reivindicaciones van a ir dirigidas tanto, a la, tanto a la, al equipo de gobierno del ayuntamiento como a consellería para, y, y, y dirán ya, pero es que, le, es que el alcalde no tiene, no tiene culpa. No, perdona. Yo me tengo que dirigir al alcalde y el alcalde tiene que tocarle la puerta a Chimo Puch y decirle, por favor, eh, agiliza las ayudas porque, porque me están molestando en Elche. La gente se está moviendo. Y esas ayudas Los tienen que venir máximo a finales de febrero. No pueden tardar más. Cada día cierran empresas. Hay gente pasándolo mal. Hay gente que los hijos se los han comido o se los han gastado para las casas, no para sus negocios, porque no están ingresando un duro. Eh, tenemos el 100% de las tasas y el 30% de un solo turno, lo voy a repetir, de beneficios o de, o, o de ingresos, porque ya no hay, no, no hay ni beneficios. Entonces eh, las manifestaciones van a seguir. Eh, eh, hoy expondremos a los, a, a, los, a los asociados la hoja de ruta y qué es lo que pretenden ellos, porque al final ellos tenemos que dar, darle voz y, y tenemos que sumarnos a ellos sí o sí. Eh, me imagino la situación desesperada de algunos de los socios. Ha dicho que son 140 familias las que hay detrás de este sector en estos momentos. De esas 140 familias, algunas ya han agotado sus ahorros y el, la bajada de ingresos les está costando llegar a final de mes por supuesto eh Mary, ahora mismo más que más que de presidentes o, o más que de junta directiva estamos haciendo casi de psicólogos la gente no sabe la, la, la de llamadas que recibimos al día de gente desesperada, de, de, de empresarios desesperados del sector de la, de la hostelería diciéndonos que por favor casi casi pidiéndonos que, que les ayudemos que pongamos toda la carne en la asador para que esas ayudas lleguen que palíen un mes mes y medio dos meses de cualquier bar de, de cualquier sitio, es más, ahora antes no lo vivíamos, antes no lo vivíamos y, y los más afectados, más afectados éramos de la, los de la zona centro pero cada vez más viene gente de Carrus de Toscar del de Pla, de los barrios que, la, que ya no llegan a fin de mes, que ya no, puede, no tienen más que ingresar, Entonces, estamos haciendo casi más de psicólogos que de otra que, que, que, de, que, de, que de presidente o de junta directiva, la gente está desesperada desesperada y, y cada vez cada día cierran negocios y está la cosa a ver, estamos a las últimas. Esto ya es la, es la quiebra de muchos negocios. Pues lo veo muy difícil. Ustedes piden ayudas que lleguen en febrero, pero el presupuesto municipal eh, dijo tanto el alcalde como el concejal de Compromís que aún no está en vigor. Sí, pero estas ayudas no dependen del presupuesto. Ese 1.850.000 euros ya están encima de la mesa. Esos presupuestos yeah. Es que estas ayudas no, no, no, no, no, no van equiparadas al, al, al presupuesto. Claro. Eh, Por eso entonces... las, han, las han sacado de las arcas municipales y las llevan a la bolsa, como usted ha dicho, del gobierno valenciano, para que las administraciones puedan también eh, agilizar ¿no? la entrega de Correcto. esas ayudas. Correcto. Pues veremos si, tú... si el gobierno valenciano lo consigue. Esperemos, Rosmeri, porque la situación, como ya le digo, es crítica. Ayer estuvimos en Valencia y hablando con los compañeros de Valencia, eh, bueno. Veíamos el barrio del Carmen, que es, que es un, barrio, un barrio muy popular ahí. Era un desierto. A las 10, 11 de la mañana, aquello era un desierto de verdad. La situación es muy preocupante. Necesitamos ayudas en la hostelería, pero ya no a nivel local, a nivel nacional. Estamos sufriendo todo lo mismo. No ha salido una ayuda coherente a la hostelería. Es que no ha salido una ayuda coherente a la hostelería. Y somos, el, somos uno de los sectores, si no el sector más importante a nivel nacional necesitamos esas ayudas sí o sí, como, como el comer. Y no se nos está dando, Romery Pues eh, solo les quedan las movilizaciones, por lo que ha comentado. Eh, lamentamos que la reunión de ayer eh, pues resultará decepcionante para esas familias que dependen ahora de las ayudas mmm, públicas. Esperemos que se agilicen. Muchísimas gracias, Marco Antonio, por la información. Muchísimas gracias, Romeri.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 La glorieta con Rosmar y Alonso. Faltan nueve minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y nosotros continuamos hablando de más efectos que nos deja la, el empeoramiento de la pandemia aquí en Elche, porque saben ustedes ayer mismo el obispado anunciaba la suspensión de ...la Semana Santa de Elche. ...pues bien, queremos hablar con el presidente... ...de la Junta Mayor de cofradías y Hermandades... ...Joaquín Martínez... ...recientemente elegido... ...sobre lo que va a significar... ...esta suspensión... ...muy buenos días Joaquín... ...buenos días... ...¿cuál es la valoración que hace... ...de la suspensión de la Semana Santa de Elche? ...se veía venir?... ...bueno, en primer lugar decir que no se trata... ...de la suspensión de la Semana Santa... ...se trata de la suspensión de las procesiones... ...la y la Iglesia y la Junta Mayor de Cofradías y las Cofradías y Hermandades van a seguir celebrando la Semana Santa en lo que significa de conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero es cierto que este año sin actos en la vía pública, como, como expresa el decreto del señor Obispo, por las condiciones de la pandemia. Es una decisión que creemos que es muy acertada, muy oportuna, pero no por eso pues menos dolorosa. Eso significa que todas las actividades se van a mantener dentro del templo, pero también con limitación de aforos, ¿no? Claro, o sea, las celebraciones litúrgicas se van a seguir realizando en el interior de los templos con el aforo que hay establecido para, para, para, este, para los templos religiosos y para las celebraciones religiosas en los distintos decretos y normativas que hay sobre las restricciones para evitar la propagación de la pandemia. Lo, ...y al, además... ...pues en breve la Junta Mayor de Coferías, eh ...se reunirá para aprobar pues una serie de... ...actividades que se puedan celebrar... ...dentro de, como he dicho... ...estas limitaciones que establece... ...que establece las restricciones... ...con una idea muy clara... ...la de mantener la presencia de la Semana Santa... ...a través de, de actividades que sean de carácter cultural... ...de carácter audiovisual... ...y a través de redes sociales pero para que se note y se sienta, se pueda sentir en toda la ciudad que estamos en Semana Santa y estamos celebrando, no con la forma que hemos conocido hasta ahora, pero sí con otro tipo de acciones que nos lo van a recordar muy, muy fuertemente. ¿Será parecido a lo que hemos vivido en 2020, que sí hubo en las redes sociales y en medios de comunicación como este, por pues, retransmisiones de procesiones de años anteriores? Sí, pero además con una diferencia que en la Semana Santa de 2020 eh, estábamos completamente confinados y en esta situación de momento es, es distinta, entonces por lo menos eh, sí que se puede celebrar los actos de culto en el interior de las iglesias, así como ya digo, en la medida que se pueda y sea compatible con las medidas, pues actividades de, de carácter cultural o divulgativo, también de ...a nivel de publicaciones, espero... ...y por supuesto a nivel de... ...por la ayuda de los medios de comunicación. Uh -huh. eh, dice que en breve se van a reunir... ...supongo que la Junta Mayor... ...con el resto de representantes... ...de las cofradías y hermandades... ...para ver qué se puede salvar, ¿no?... Eh, ...o qué se puede celebrar... Eh, ...supongo que para, para concretar ya... ...el calendario de, de actividades. Así es, eh, como usted muy bien ha dicho... Eh, hace exactamente un mes que tomamos posesión del cargo y aún no habíamos tenido oportunidad de celebrar, con la Navidad por el medio, de celebrar esta primera, esta primera asamblea que se, va a ser convocada eh, muy, muy en breve. Eh, ¿Se podrían salvar algunas actividades como la trinca del guío, pero llevada a cabo en el templo si continúa la situación como hasta ahora, sin confinamiento estricto? Yo entiendo que no, porque la, la trincada del guión se celebra en el contexto de la procesión general del Viernes Santo. Entonces, no es una decisión que tenga que tomar la Junta Mayor de Cofradías en solitario, pero desde luego no, no entiendo que tenga sentido separada de la celebración pública de la, de la Semana Santa. Ni el concurso de palma de artesanía, porque vuelve otra vez a, a, a golpear esta suspensión de las procesiones, a la venta de la palma blanca. Eh, ¿Ustedes han abarcado este tema? O, o, no, como les digo, no es, no, es una, claro, no es una cuestión que el presidente en solitario pueda decidir ni tener en cuenta, además, que este concurso no es no es ni siquiera organizado directamente por la Junta Mayor de Cofradías, en la que sí, sí que participa. Es decir, esto requiere de una serie de, de, de concursos, una serie de personas y de factores e instituciones que en, en pocos días creo que podremos ir cerrando algunos temas. Esto es en cuanto a la Semana Santa. ¿Y cómo se, se prepara la cuaresma? Porque Semana Santa también arrastra muchas actividades en tiempo de cuaresma. Sí, el tiempo de colerma es el tiempo de preparación hacia la Semana Santa. Y en este sentido, y el propio, el propio obispo nos lo recomienda, que en unión a los conciliarios y a los párrocos de las hermandades y cofradías, eh, se prepare de una forma intensa a los cofrades para la celebración de la Semana Santa. Pues, eh, ya digo, no, yo no puedo, no puedo adelantar un calendario que no tenemos todavía encima de la mesa, pero sí que supongo que las distintas hermandades y cofradías celebrarán sus actos de culto eh, y sus misas de hermandad dentro de las limitaciones que, que como ya hemos comentado, pues, hay para las celebraciones en templos religiosos. Pues Joaquín Martínez, como presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, gracias sobre todo por habernos aclarado qué se suspende durante la Semana Santa, que evidentemente van a ser los actos multitudinarios de momento. Gracias y esperemos muchas que haya gracias. suerte y esto evolucione a mejor, esto de la pandemia. Esperamos, esperamos eso, muchas gracias. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Con Rosmar y Alonso. Faltan dos minutos para llegar a las 10 de la mañana, pero nosotros ya hemos conectado con la señal de Teleelch, por lo que damos la bienvenida a los telespectadores que nos siguen eh, por ese Teleelch, por nuestra señal de Teleelch. Eh, en este programa La Glorieta, que siempre comienza a las 9 en punto de la mañana y que hoy ha comenzado con varias entrevistas, eh, hemos hablado con la presidenta. ...de la Asociación de la Romería de San Antón... ...por la suspensión de los actos multitudinarios... ...de San Antón para este fin de semana... ...no habrá evidentemente... ...porque la situación de la, de la pandemia... ...es muy preocupante y... ...van incrementándose... ...el número de contagios... ...y el número también de pacientes que ingresan... ...en el hospital y en la UCI... ...tampoco hemos entrevistado... ...acabamos de entrevistar al presidente... ...de la Junta Mayor de Cofradías... ...porque tampoco va a haber procesiones... ...ni, alto, ni los actos multitudinarios... ...en la Semana Santa... ...sí, las act los actos litúrgicos... ...tanto en el interior de los templos... ...pero con el aforo limitado evidentemente... ...tanto para Semana Santa... ...como para la fiesta de San Antón... Y también hemos hablado con el presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, Marco Antonio Pomares, por la reunión mantenida ayer con el alcalde, para ver de qué forma, cuándo, cómo y cuánto es lo que van a recibir de ayudas directas. Las reclaman, las piden, porque dicen que la situación de las familias de este sector es ya insostenible. Necesitan ayudas directas y la reunión ayer con el alcalde parece que no ha servido de nada. Fue una decepción para las familias porque no se han concretado los plazos de esas ayudas. Así que la asociación mantiene su calendario de movilizaciones. Habrá más concentraciones a partir de la próxima semana como las ha habido el pasado lunes ante el Ayuntamiento. Estas han sido las entrevistas de la primera hora de La Glorieta... ...y ahora en esta segunda hora vamos a continuar con más... ...recuerden que al ser jueves a las diez y media... ...tendremos aquí el Rincón Gastronómico... ...tendremos la ronda de noticias... ...y hablaremos en unos minutos... ...con el ingeniero Sisto Marco y patrono del Misteri... ...sobre lo que le está ocurriendo a la Basílica de Santa María... ...cuya puerta de San Juan se encuentra acordonada desde este pasado fin de semana por el desprendimiento de cascotes en, de las cornisas de Santa María. Pero antes de esa entrevista, vamos con un poco de música, vamos a conocer lo último de la cantautora estadounidense Molly Branch. 4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 4 minutos de las 10 de la mañana y también nos preocupa mucho no solo la evolución de la pandemia, sino el estado en que se encuentra la Basílica de Santa María y nos preocupa después de comprobar que tras las lluvias de Filomena ...ha habido nuevos desprendimientos en su fachada... ...en una de las cornisas de la Puerta de San Juan... ...o Resurrección... ...una puerta que se encuentra de momento acordonada... ...y no sabemos hasta cuándo... ...y si levantamos la mirada y pasamos por el lugar... ...nos preocupa mucho o nos asusta la grieta que vemos... ...precisamente en, una, en ese lateral de la Basílica de Santa María... ...no somos y por supuesto eh, nos recuerda que la malla... ...que está sujetando parte de la Puerta de San Juan... ...lleva allí esa malla pues décadas... ...pues como no somos técnicos ni arquitectos... Eh, ...queremos hablar con el ingeniero y patronato del Misteri... ...y además uno de los miembros de ese grupo de trabajo que se ha creado por parte de la basílica y del patronato del Misteri para conseguir fondos con los que acometer de forma suponemos que será urgente la restauración de este templo uno de los nuestro templo más importante más emblemático porque allí se celebra el patrimonio oral de la humanidad que es el Misteri. Sisto Marco, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. A todos, Tenemos. A los Tenemos que preocuparnos. Yo, claro, paso por ahí casi a diario, eh, vi cómo se desprendieron los cascotes de la cornisa, pero levanto la vista y veo vi una grieta enorme en, en la puerta de San Juan. Eh, ¿Hay que preocuparse por la situación de la Basílica? Bueno, eh, lo que no hay que hacer es olvidarse de ella. Hay que atenderla en su justa medida, pero vamos, yo entiendo que que aspectos preocupantes no, no hay. Es decir, hay que, hay que atenderla porque si no nos quedamos sin ella. Es decir, el proceso de degradación es continuo y permanente y cuando llegan situaciones como la que hemos vivido estas semanas pasadas, pues esta, este proceso se acentúa, este proceso se acelera. Hemos tenido lluvias, la piedra es caliza, es una piedra muy porosa, Entonces la lluvia penetra en, en estos poros, en esta en estas como si fueran esponjas, es piedra que se puede equiparar a una esponja. Y entonces, bueno, pues cuando se producen bajadas de temperatura tan fuertes como la que hemos tenido, pues sabemos que el hielo flota, y flota el hielo porque porque tiene se hace aumenta de volumen, ¿no? Entonces, esa agua dentro de la piedra al aumentar de volumen pues actúa como cuñas hace como unas cuñitas internas que hacen que, que la piedra se, se suelte. Entonces, eh, ha venido acelerado en esta, en esta ocasión por este tema. Eh, luego tuvimos dos tiempo atrás, en dos agostos también, sucesivos, en los cuales hubo que llamar también a los bomberos, porque a raíz de la mascleta pues, eh, tuvimos desprendimientos coincidentes los, estos con, con el momento que se estaba... Eh, ...tirando la mascletá ahí en la zona de la Fuente del Castillo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues... Eh, ...sí, requiere, requiere atención, pero... Eh, ...yo suscribiría... ...suscribiría el informe que sobre esta misma iglesia... ...se hizo en 1734 por técnicos municipales... ...que, que si bien hay desprendimientos... Eh, eh, podemos asegurar que su solidez es perfecta, es decir que, que en principio son aspectos que le afectan a la piel, afectan a la superficie más que nada. Y esa fisura pues es una fisura que, que sí está ahí, ha demostrado que ha demostrado que se ha movido, se ha movido porque ha roto un testigo, ahí se han colocado unos testigos para, para, para evidenciar que Que hay movimiento. Entonces, eh, bueno, ahora en este momento, precisamente hace un ratito, me acaban de dar el presupuesto para cambiar las redes, que están muy deterioradas, poner unas redes eh, nuevas en la parte de la cornisa y colocar nuevos testigos que nos evidencien si ese movimiento persiste o está estabilizado. Pero, pero es, esto parece de chiste, ¿no? El, el que tengamos que pagar la, la sustitución de las redes de protección, cuando lo que hay que pagar es la restauración, ¿no? Evitar sí, sí, sí, el paso, vamos, el camino, el objetivo es ese. Lo que pasa es que, como es natural, no puedes dejar la vía pública sujeta a desprendimientos. Y el ponerle las redes pues puede ser que sea cuestión de, de unos meses o de un año, pero vamos, el objetivo final no es contener la basílica con redes, evidentemente. Nuestro propósito es acceder a los fondos, a los fondos que a tal efecto existen y que bueno, permitirían hacer una, una actuación de envergadura importante y además con las nuevas técnicas que, que se ofrecen para estos, para estos menesteres. Es decir, en absoluto nuestra intención eh, poner las redes para que eh, continúe de forma perpetua. Nuestro objetivo es poder abrir la calle, que la calle sea útil y que no exista ningún tipo de riesgo, pero sin, en ningún momento sin dejar de avanzar en el sentido que nos permita acceder a estos fondos. O sea que la calle, por lo que dice esto, la calle se abrirá eh, una pues, vez se, ponga, se cambie la red. Sí, vamos a ver, no solamente se cambia sino que se pone una nueva, la parte de arriba se ponen tres nuevas y hace cuestión de media hora, se me ha dado el presupuesto se lo he pasado al al, al, al cipreste, me ha dado la luz verde y bueno, pues ahora llamaré al constructor para que inmediatamente las encargue, pues que esas redes tienen que construir las específicas para el sitio donde tienen que ir puestas entonces cambiarán la cambiarán la existente y pondrán arriba tres nuevas, pero vamos, sin que eso signifique que el avance, el avance en el otro sentido se paralice, es decir, son cosas complementarias, perfectamente compatibles, pero que, bueno, lo que no podemos hacer ahora es ponernos a acometer eh, trabajos que valen una, valen una barbaridad de dinero y que, bueno… Mmm, No se tiene, se tiene que recurrir a fondos, a fondos del Ministerio de Fomento, a fondos del Ministerio de, de Cultura, vía consellería, y para eso pues, tenemos que, es, es nuestro, nuestro objetivo, Pero, establecer un plan de ruta uh -huh. y poder, poder acometer de forma metódica y sistemática pues, todas las necesidades que el templo requiere. Claro, eh, ustedes no renuncian a los fondos eh, estatales para cometer El... esa restauración tan tan importante de Santa María, eh, pero son realistas y van a lo seguro a cambiar las redes, incluso Por poner supuesto. y poner tres más. El poner tres más eh, en qué zonas, donde se han producido Yo los sería sustituir la que hay, que está, está está envejecida, ha perdido su resistencia mecánica. Y entonces hay una que haga la misma función que está, que está en la puerta del resucitado, pues que si salta alguna esquirla o algún trocito, pues la red impide que se proyecte hacia adelante y siempre cae hacia abajo. Es decir. Y luego arriba hay tres, tres, tres trocitos de cornisa que no se sustituyeron eh, cuando se hizo la restauración de las cornisas hace unos años y que son las más, las más viejas, las más deterioradas pues entonces a estas tres, que son precisamente las que quedan debajo de cada una de, las, eh, de los contrafuertes que, que están eh, para la parte de la cubierta, pues hay ponerle a cada uno de estos tres ponerle una red que, que, cubra, que cubra ese trozo de cornisa que es de donde ahora se ha producido desprendimiento. Es decir, proteger esos tres trocitos y si cae algo, pues en que ningún momento suponga un riesgo para nadie. Dice, dice que se repasaron todas las cornisas, eso significa que si llueve otra vez eh, y ya está parcheada esta zona, la de la puerta de la resurrección, no habrá más desprendimientos de cornisas. Bueno, la intención con la que se hizo por parte de, de los técnicos de los bomberos y luego un técnico municipal fue esa, es decir, se repasó todo el frente de fachada correspondiente a la nave se estuvo revisando, todo lo que estaba suelto se provocó, se provocó el desprendimiento y bueno, se sacó un capazo de estos que gastan los, los albañiles, de estos de goma y lleno de, de cascotes, piedrecitas y tal. Es decir, vamos a ver, todo lo que se vio, todo lo que se vio pues eh, se extrajo. Yo también estuve mirando desde el Colegio de Abogados con un teleobjetivo, con la cámara de fotografía, lo documenté y tampoco he apreciado, tampoco he apreciado así. Eh, zonas en principio muy, muy propias de poder eh, desprenderse. Es decir, pero vamos, si nos llueve, si nos baja la temperatura, el efecto de cuña dentro de la piedra es que la piedra está es así. Es que esta piedra, eh, si tuviese más granito como se tiene por el norte, pues no tendríamos otros problemas, no tendríamos este. Pero es que esta piedra es muy esponjosa, es muy absorbente de humedad. Pero... Entonces, el... Esta piedra no es única, ¿no? Eh, ¿Habrá la misma piedra caliza y tan esponjosa en otros patrimonios, en otros monumentos eh, del país donde ya se habrán llevado a cabo? No creo, no, sí, ¿no? sí, bueno, es que entre los procesos, entre los procesos de restauración eh, se empieza primero por consolidarse la piedra. Es decir, la piedra no es, no es un elemento... Homogéneo, es decir, podemos mirar, por ejemplo, la fachada, la fachada que da la plaza, a la plaza esta que está detrás de la... De Santa Isabel. Santa Isabel, sí. Eh, si miramos la fachada, si perdemos cinco minutos mirando la fachada, vemos que hay piedras que están inmaculadas, que están perfectas, que están ahí íntegras <ríe> <ríe> desde... Uh -huh tiempo que se le pusieron y hay otras que están totalmente, totalmente deterioradas y están unas adjuntas, unas pegadas a otras, es decir, que han estado sujetas al mismo proceso degradativo, ¿no? Es decir, que el material que las componen unas y otras eh, es el mismo, eso es caliza, son restos de, son restos de, eso visto al microscopio, pues son conchitas, restos de conchitas marinas, eh, restos de, de, de almejitas, de, en fin, animalitos de esto y todo eso, todo eso triturado, compactado, y posiblemente el proceso de compactación de toda ella no sea uniforme, ¿no? Habrá vivido zonas más, más compactadas que otras, y unas aguantan más que otras. La prueba evidente, insisto, es que hay unas que se deterioran con mucha facilidad y hay otras que, que, que, que, bueno, que están ahí y que no se alteran en absoluto. También es cierto que en la construcción de la nave donde estábamos nosotros, pues... Eh, todo el material que, que se utilizó para, para la construcción de la nueva iglesia procede en gran parte de la, de la iglesia, aunque se trajo material nuevo, pero parte pertenece a la, a la iglesia antigua. Entonces, ahí puede haber sillares que tengan bastante, bastante tiempo y son, por ejemplo, el que se ha desprendido, pues lo coges con la mano y ves que está completamente falto de, falto de resistencia, parece barro. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de acometer... Eh, la, la restauración del aspecto estético, hay que consolidar en la piedra, hay que darle unos tratamientos con los materiales muy modernos, muy, muy eficaces, que se ha demostrado su, su, su eficacia y su utilidad, y conseguir que esa piedra se adquiera mayor, mayor resistencia de la que tiene, y luego restituir Luego restituir el aspecto estético. O, al menos saben lo que hay que hacer para recuperar o para frenar sí, la degradación sí, sí, o sí, la sí. desintegración de la piedra monumental. La desintegración, la desintegración. Sí, sí, eh, exacto. Sisto, sí, vamos a yo, ver, hay, hay gente muy experta y muy metida en este tema. ¿eh? Eso es lo que, que le, está... le iba a preguntar, Sisto, eh, porque... ¿Quién protege Santa María? ¿Qué, qué, qué técnicos son, ¿A quién compete a ver, es, la protección hay, de Santa María, un, la conservación hay, de este monumento? Hay un titulado, hay un arquitecto restaurador que ha cometido múltiples restauraciones en la basílica, don Antonio Serrano. Don Antonio Serrano está en el equipo y está a la cabeza del equipo. Es decir que, eh, y don Antonio, bueno, no es que, vamos, eh, él acude y, y a, a las fuentes de más avanzadas de, tecnológicamente dentro de este, de este campo, es decir, que no, que no es aplicar eh, morteros como se hacía antiguamente, cuando había una parte así deteriorada, pues se ponía una capa de mortero encima y así se quedaba, no que, y luego claro. con el tiempo hemos visto que ha caído. Claro, no, ¿No ha verdad? servido no, de nada. Pasada. No, hay que, hay que hacer una consolidación previa, ¿Eh? Hay que meter una serie de productos que se beben dentro de la piedra, se meten casi 10 o 12 centímetros hacia el interior. Es una mezcla de, de silicatos con alcoholes, eso se evapora, eso le da luego una. se forma dentro una especie de piedra complementaria dentro de la. permite que la piedra siga respirando, porque es muy mm -hmm. importante que la piedra respire. Es decir, que. Hay técnicas muy avanzadas y gente muy preparada para, para conocer estos temas. ¿eh? Uh -huh. Hay un estudio hecho por un arquitecto que hizo su tesis doctoral sobre el tema, Yolanda Espariani, que bueno, ya, ya hacía alusión al tema y hablaba uh -huh. ya del estado de deterioro. Pero la verdad es que, vamos a ver, yo estoy aquí desde el año 2003 y los problemas los he empezado a vivir... A partir de las mascletas, es decir, que hasta las mascletas eh, yo no he visto así temas de este tipo de importancia, ¿no? Pues el ayuntamiento decir, debería replantearse en la ubicación de las mascletas. Pues sí, eso lo venimos reivindicando sí. tiempo. Eh, Y tiempo. Bueno, eh, Sisto, como, es que... como no tenemos más, más tiempo, eh, le pregunto, eh, ¿más o menos...? ¿Cuánto tiempo eh, bueno, tardará para sí. normalizarse la calle, para abrirse la calle y sí, poder parchear la zona afectada? El presupuesto se me ha dado esta mañana. ¿eh? He hablado ya con el arcipreste, que es el que tiene que asumir los gastos, y me ha dado la, el beneplácito para, para um, actuar ya. Es decir, que en el momento termine esta conversación... Con, con usted e inmediatamente llamaré al constructor que encargue, las, que encargue las redes y, bueno, pues que se acometan los trabajos, pues me imagino porque, eh, que sea esta semana que viene, puesto que la confección de las redes requiere como mínimo dos días. Hoy estamos a jueves, viernes, yo espero que entre hoy y el viernes pues las redes estén terminadas y esta semana que viene podemos acometer ya la sustitución. Es decir, que en principio esto va a ser rápido. ¿eh? ¿Y, y esta reparación de urgencia cuál es el presupuesto lo paga todo la basílica, ¿no? O el misteri sí, sí. o el ayuntamiento. Eso corresponde a la basílica como como ente, como ente como propietario del como propietario del templo lo asume él. ¿eh? Eso lo asume él y bueno, pues eh, los trabajos, la mano de obra y tal, pues asciende a unos 1800 euros aproximadamente. Bien, un asequible, un presupuesto asequible para poder normalizar. Para Lo que no es asequible es el millón largo, dos millones que pudiese hacer falta, o tres millones, para, porque ahí hablamos de cantidades importantes para poder atender todas las necesidades del templo. Eso sí que hay que recurrir a los fondos de del Ministerio de Fomento, los fondos del Ministerio de Cultura a través de la Consejería de Educación uh -huh. y, por supuesto, siempre de la mano del Ayuntamiento y de la mano de, de la Consejería. Es decir, ahí no, claro. no tenemos nosotros autonomía ni capacidad para poder... Insisto, ya que le han metido en ese grupo de trabajo encargado de conseguir esos, esa cantidad de millones para la restauración de Santa María, solo le pedimos que, una vez que parchen la zona afectada, pues no pasen décadas viendo... Bueno, esa es, nuestra, esa es nuestra intención, es decir, el objetivo que nos hemos fijado es, eh, precisamente, es precisamente, precisamente ese, es decir, eh, conseguir que, que esto se acometa cuanto antes porque no puede, no puede ser esta basílica, este recinto donde se representa la fiesta, que es monumento nacional, que es patrimonio de la humanidad eh, proclamado en el 2001 y que eh, cuando llega el mes de agosto es donde viene todo uh -huh. el mundo, todo visitante a verlo, porque pues está en esta situación. Esto es vergonzoso. Ya, yeah, pero lo, lo tienen difícil. Lo tienen difícil porque las prioridades de la pandemia lo ha cambiado todo y la prioridad ahora no es restaurar Santa María, es restaurar bueno, la economía. Lo sabemos. Insisto, Marco, de todas formas, gracias por la información. Pues nada, a vosotros, a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenos días a todos.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 Con Rosmar y Alonso. Seis minutos para llegar a las diez y media de la mañana y nosotros estamos ya preparados para iniciar la ronda de noticias. Tenemos a Marga García. Buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Bien, pues eh, comenzamos como ayer: los, ¿Cómo? Eh, los ingresos hospitalarios siguen aumentando y los contagios también. Eso es, como ayer eh, eh, comentaba, cada día eh, desde el ayuntamiento nos pasan ese balance de los dos hospitales y, bueno, cada día van aumentando. Eh, de las cifras de ayer ya son 212 los hospitalizados entre los dos departamentos, 175 personas en planta y 37 eh, en la UCI, así que, bueno, una mala noticia, sí. porque ya so han sobrepasado ya esos 200 ingresados entre los dos hospitales de la ciudad. Y en la Comunidad Valenciana, el parte de ayer de la Consellería daba casi 5.000 nuevos contagios, uh -huh. lo que eso va a suponer para la presión de los hospitales, de los que y de los brotes detectados todavía se siguen al menos registrando brotes porque el día en que no aparezcan los brotes eso significará ya que no hay que ningún no hay control ningún. absoluto. Uh -huh. Bueno, pero de los brotes registrados ocho, hay uno, hay uno en Elche con ocho casos con ocho positivos casos. de origen social, uh -huh. de nuevo las las relaciones de familiares y amigos son otra vez el origen de detrás. ...de esos contagios. Y bueno, pues si sí, nada, con, con este panorama que tenemos... ...pues bueno, al final la esperanza que tenemos todos... Eh, ...son las vacunas y bueno, pues de momento... pues ...hay que, como tú dices, reducir esos eh, contactos sociales... ...y bueno, sigue ese plan de vacunación... ...y por cierto que la Comunidad Valenciana... ...un dato positivo está a la cabeza en ese plan de vacunación... ...y ayer ya comentaban... Sí que alrededor del 80% de esas dosis bueno, pues ya se habían eh, suministrado y bueno, ahora se está a la espera de saber cuándo se vacunarán a las residencias de mayores con brotes y además la consejera también anunció ayer que los siguientes serán los centros ocupacionales, los centros de día y los grandes dependientes. Hay que lamentar el brote de la Residencia de Altaviz, que lejos de frenarse, pues continúa. continúa también incrementándose. Y ahora ya son más de 50 y pico, no recuerdo si son 59 casos positivos, después de haber desinfectado las instalaciones, con lo que la asociación ha vuelto a reclamar de forma urgente. ...que se tome ya el control de la residencia... ...por parte de la Consejería de Sanidad. Sí, además el, esta semana también la asociación decía... ...que bueno, que al final esa desinfección... ...no iba a servir para nada... ...y ahora estamos viendo con esos datos... ...que bueno, al final los contagios siguen subiendo... Eh, cada día... ...y bueno, y también relacionado con la pandemia... ...consecuencias, ayer conocíamos la suspensión de las fiestas de San Antón uh -huh. y también de la Semana Santa. El Obispado también acordó suspender las, las procesiones. procesiones de este año por el segundo año consecutivo. Y bueno, lo, lo comunicó ahora a principios de enero, que es la fecha donde bueno, pues comienza la preparación de esas eh, procesiones y los ensayos de los costaleros. Así que bueno, un aviso para que, bueno, pues que no comiencen. Y nada, esperar a que el 2022, bueno, pues la cosa vaya mejorando y volvamos a tener esa Semana Santa. Sí, eh, estaremos también muy atentos a posibles eh, confinamientos más restrictivos. Y hoy también hablaremos, bueno, hemos hablado con el presidente de la Asociación de Hostelería porque de la reunión de ayer con el alcalde, si hay algún titular es decepción. Y por eso van a continuar con las movilizaciones, porque no se puede concretar ni los plazos para recibir esas ayudas directas que sí. las necesitan. Dejaron claro que, bueno, que son insuficientes después de esa reunión que mantuvieron ayer sí. con el alcalde. Y también un dato respecto a la ocupación hotelera, que ha bajado cerca de 20 puntos a lo largo del año 2020 sí. debido a la pandemia. Y el mes de diciembre fue el peor de todo el año Con una ocupación del 37,9%, una cifra muy mala. Para ellos también 2020 fue un año muy mm. negro. Y 2021 no ha comenzado bien. No ha comenzado Para nada ellos. bien. El temporal también ha paralizado los viajes de negocios, que son sus principales uh -huh. clientes, bueno, los únicos clientes actuales. Sí. Imagínate, el aeropuerto de Elche ha reducido, se ha visto una reducción de casi el 90% de pasajeros. Imagínate cómo esto afecta, evidentemente, al sector turístico, negativamente. Que también necesita, y dicen, para sobrevivir y recuperarse de esta gravísima crisis más ayudas directas, no es solo el sector de la hostelería, hay otros muchos. Claro, muchísimos sectores económicos afectados por esta crisis. Que se ponen a la cola. Ya veremos si los 120 millones de euros eh, que... Van a ser suficientes para, sí. para todo esto. Bien, y bueno, pues, previsiones, hoy? Sí, previsiones para ahí. Bueno, pues el alcalde recibe al director, eh, director general de EVA, Alberto Andar, para abordar temas referentes al barrio de Palmerales también. Uh -huh. La Edil de Movilidad y el de Pedanías visitan las obras de mejora de seguridad vial de la carretera del aeropuerto. También el alcalde y la Edil de Fiesta se reúnen con miembros eh, de la Junta Mayor de Cofradías después de ese anuncio de la suspensión de la Semana Santa. Y además esta tarde habrá una recepción a funcionarios que se jubilan con la asistencia del alcalde y el edil de recursos humanos. Así que bueno, esas son las previsiones que en un principio tenemos para hoy. Pues ¿sabes y... qué te digo? Un buen momento para jubilarse. <ríe> el mejor posible. Madre mía. Y pues bueno, nada, todo lo contaremos a partir de la una, por supuesto aquí en TELES Radio Marca. Nuestra web ha actualizado toda la información al momento y todas las imágenes en el Telenit esta noche. Pues muchísimas gracias, Marga. A la una volvemos a escucharte con más noticias. Gracias por tu trabajo. Hasta luego, Ros. Hasta luego. Y después de Marga García, vamos con Paco Gómez con la información deportiva. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol está a un paso de cerrar la incorporación de Mojica. El lateral zurdo colombiano llegaría al conjunto franjiverde en calidad de cedido hasta final de esta temporada, procedente del Girona de segunda división que le tenía préstamo en el fútbol italiano concretamente en el Atalanta de la primera división. De esta forma, el internacional colombiano sería el elegido para reforzar una de las posiciones que más quebraderos de cabeza Le han dado al técnico Jorge Almirón, ya que Sánchez Miño y Yosuf Cone no han dado para nada el rendimiento esperado. Mojica ha disputado 11 partidos con el Atalanta en la Serie A esta temporada, donde ha estado cedido durante la primera parte de la temporada. Además ha participado en dos encuentros de Champions League, ambos ante el Liverpool. A sus 28 años el colombiano cuenta con bastante experiencia en primera división, donde ha militado... En las filas del Rayo Vallecano y Girona en total acumula 43 partidos en la máxima categoría y cabe destacar que Mojica se enfrentó al Elche con el Girona en la vuelta de la final del playoff de Ascenso donde el equipo de Pacheta venció por 0-1 con gol de Pere Milla. El fichaje de Mojica sería el primer movimiento de la dirección deportiva en esta ventana de invierno. Un Elche que no puede dormirse porque necesita reforzarse mucho y bien si quiere mejorar el nivel de su plantilla para aspirar con mayores garantías a la permanencia en primera. Entre las prioridades, además del lateral izquierdo, está un mediocentro organizador, un central y un delantero. Mientras, Almirón y los jugadores preparan el choque de Copa del Rey, aunque con un ojo puesto en el partido de liga del martes contra el Valladolid. Para ese encuentro, o para los dos, Están descartados hombres como Guido Carrillo, Tete Morente, Fidel y Diego González, todos ellos con lesiones musculares. Espera que al menos para el partido de liga contra el Valladolid pueda llegar Lucas Bollé. Iván Marcones no podrá jugar el de liga, pero sí podría hacerlo en el de Copa del Rey. La plantilla está unida, como reflejaba el crevillentino Josan. Esto, esto es muy largo. Eh, sabíamos que que esta situación se podría dar porque la primera división es muy dura, eh, sabemos de dónde venimos y, y estamos preparados para ello. Creo que, que es momento de, de, de estar unidos, de estar juntos y de, y de, de, de hacer las cosas bien para sacarle todos adelante. Cuando, cuando las cosas no salen bien, eh, todo jugador quiere, quiere tener un partido lo, lo más pronto posible para para que las cosas vuelvan a salir bien, para que cojamos confianza, como te decía anteriormente, y, y volvamos a ganar. Pues vamos a ver si el equipo es capaz de pasar a los octavos de final de la Copa del Rey. El encuentro frente al Rayo en Vallecas a partido único se disputará este sábado a las 12. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos la ronda de noticias con la información de Vicente Bordonado. El Tiempo, en Teleelche en Radio Marca, con Vicente Bordonado.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 Mal buen día. El anticiclón sigue garantizando la estabilidad atmosférica. Durante esta noche, cielos despejados, algo de viento flojo en buena parte del territorio, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de elch eh, prácticamente no han bajado de los 7 grados. Sin embargo, en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo, como la Algoda o Matolas han alcanzado temperaturas negativas en torno a un grado bajo cero. En la valla, 2 grados. En Valverde, 0. En el aeropuerto de Altec, 3 de min. Y en Santa Pola, de nuevo, la temperatura ha vuelto a bajar hasta los 5 grados. Para hoy vamos a tener una jornada de nuevo marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos despejados hasta las horas centrales del día. Por la tarde, nubosidad en aumento, de tipo alto primero, después de tipo medio. El viento por la mañana, flojo de noroeste. Por la tarde, en calma, puntualmente flojo de componente este. Hoy, hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a alcanzar los 14-15 grados. En algunas pedanías rozaremos o incluso pasaremos de los 16 grados. Para mañana viernes cielos despejados, viento flojo de poniente, temperaturas sin cambios significativos máximas en torno a los 16 grados mínimas que de nuevo durante esta madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 7 grados. En el sur del Candel, en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo, de nuevo alcanzaremos valores negativos. Para el fin de semana, tiempo está. Anticiclónico con ambiente soleado Algún intervalo muy puntual De nubosidad de tipo alto eh, Sobre todo de cara a las jornadas del domingo eh, Temperaturas eh, Agradables por las tardes Mañanas frías Máximas en torno a los 15-16 grados Y el viento flojo de poniente Hasta luego 101.4 tele -Elch, Radio Marca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 5. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 39 minutos de la mañana y estamos esperando a Nieves Gil del Fogón ilícitano para comenzar nuestro rincón gastronómico. Y antes de ello, nosotros queremos. Eh, hablarles de la campaña que ha lanzado la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de este país para contribuir a difundir un mensaje muy claro. La ciencia y el talento no tienen género y nosotros desde aquí nos sumamos a esa iniciativa para reivindicar el papel de la mujer en la ciencia y recuperar a esas científicas que han sido enterradas, olvidadas en la historia. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No mor Matildas. Una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Buenos días, buenos ¿qué tal, días. Ros? ¿Qué bueno, sí, como siempre los jueves tenemos a nuestra experta en gastronomía y nutrición y directora del Fogón, Ilicitano, y, y bueno, muchas más cosas, como vicepresidenta de la Asociación de Estelería, pero lo que pasa es que si empezamos con todos los carros que tiene Nieves, nos tiramos media hora. <risa> Nieves, buenos días. Buenos días, Manoli, buenos días, Ros. Buenos días. Bueno, yo creo que es, es, estamos a principio de, de año, de un año, bueno, que venimos arrastrando también otro año muy, muy especial, y siempre a principio de año nos planteamos retos, ¿no? Están los clásicos, dejar el tabaco el que fuma, eh, ir al gimnasio, ese tipo de cosas, pero afortunadamente en un tiempo de esta parte, y yo creo que más ahora con la pandemia, tenemos también retos saludables, ¿no? Que nos ponemos eh, por bandera cuando, cuando comienza el año. Claro que sí, esos eh, pequeños hábitos que habíamos estado siguiendo antes de Navidad y que además uno de los encantos de la Navidad a veces es romperlos, Pues ahora eh, los podemos retomar y además con mucha, eh, con mucho más motivo, ¿no? Y entre esos, retos, pues están, entre esos retos saludables, por supuesto, la alimentación juega un papel importantísimo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los primeros eh, planteamientos que tendríamos que hacernos para llevar un, un hábito de vida saludable en este, en este año que empieza? Claro, pues fíjate que durante el mes de diciembre, sobre todo en las últimas semanas, eh, seguro que hemos roto hábitos que, que, bueno, que estamos manteniendo durante todo el año. Es muy importante, como siempre decimos, eh, el sueño... ¿Vale? Y luego retomar el ejercicio, ahora lo del ejercicio está muy complicado. Sí. Porque tienes que hacer ejercicio en casa, lo más recomendable es estar en casa todo el tiempo posible, pero eso no quiere decir estar en casa y estar sin movernos. Además, una cosa que voy a deciros y que seguro que, que estáis de acuerdo conmigo y que no nos gusta es eh, un buen ejercicio: es limpiar. Sí, desde, <risa> o sea, desde luego que sí. Porque yo sé lo, al final lo, lo fastidioso que es, en cierta eso. forma. ¿no? Parece como algo muy, sen muy sencillo, como muy cotidiano, pero te consume mucha energía cuando estás organizando. Manizando, recogiendo, limpiando. Y, combi que y estar... combinando, mira, por ejemplo, los cristales, los brazos. Efectivamente. Y eso acompañado de la radio, porque para mí es indispensable estar escuchando la radio, escuchas cosas interesantes, música, pues siempre te acompaña, ¿no? Y entonces yo siempre me motivo. Cuando tengo que, que ponerme a limpiar, hacer una li buena limpieza, eh, ponerme la radio. Ajá, me y parece ahí, muy buena idea. Sí, siempre sobre todo si es radio marca. Sí, porque además cuando sacas los bártulos si hay alguien alrededor de repente desaparece. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Te quedas como un poco sola, ¿no? Sí, sí a, mí se me, a mí se me van hasta los perros, fíjate. Que te digo. <risas> sí, sí, sí. Entonces, bueno, muy importante mantener, empezar a, a coger los buenos hábitos de sueño, controlar que, durma, que durmamos y descansemos las horas necesarias y, como tú acabas de decir, pues fundamental es la alimentación. Para acompañar todo esto sin una buena alimentación, eh, tan, Tanto el ejercicio como el sueño no nos va a ir bien. Sí. Entonces, eh, es básico. Somos lo que comemos y tenemos que comer muy bien. Y en este momento, fundamental siempre, la vitamina C. Eso es algo que tendremos que tener en cuenta. ¿Que ayuda a adelgazar? Pues sí. La vitamina C ayuda a adelgazar. Hay que tener la piel mejor, que ya le dedicamos un, un espacio, ¿te acuerdas? Eh. A, a la piel. El, la piel, el cabello. Uh -huh. Todo esto eh, hace que... Eh, la vitamina C es un antioxidante, entonces es la vitamina de la juventud. Veréis que en todas las marcas pues, siempre he enriquecido con vitamina C, alto sí, contenido de vitamina C... últimamente las cremas, C, sabes tú que hay tendencias claro, de, de, de productos en las cremas, y últimamente veo mucho la vitamina C en las cremas para, para la cara. Está. Fíjate si todo eso lo adquirimos de forma natural a través de la alimentación, ...pues muchísimo mejor, ¿no?... ...entonces ahora, aunque apetece... ...no apetece tanto por el frío que está haciendo ahora... ...es muy importante tomar fruta... ...porque la fruta es saciante... ...es rica en minerales... ...y de las minerales que contiene... ...y las vitaminas de las que más contiene... ...siempre es la vitamina C... Entonces tenemos que eh, intentar tomar fruta por lo menos eh, dos veces al día, estaría muy bien, ¿no? Entre horas y es decir ideal, que, mm, exacto. No utilizarla no, como poste porque como postre no, no lo necesitamos. Porque no lo necesitas y porque te añade calorías. Tengamos en cuenta que la fruta tiene un contenido muy rico en azúcares. Entonces, eh, si esos azúcares que son naturales y son sanos, pero los tomamos separados de las comidas, no nos va a aportar eh, ningún tipo de grasa ni ningún tipo de, de calorías extras. ...nos va a alimentar... ...entonces siempre sería recomendable... ...tomarlo entre horas ¿no? Y no solamente pensar en las naranjas... ...porque hay otras muchas claro. frutas... ...como el kiwi, como las fresas... ...que ahora están muy de temporada... ...tanto el kiwi como las fresas... ...y además riquísimas... Sí. ...y que tienen también muchísimo contenido... ...en vitamina C y además las fresas Mucho. tienen licopeno... ...que es un antioxidante maravilloso también... ...para nuestro organismo. Claro, fíjate todo lo que son frutos rojos... Eh, la, la, la riqueza que tienen en vitamina C. Se nota enseguida y sobre todo en estas en estos tiempos con el tema de los resfriados, de bueno estamos más sensibles a, a lo que es pues eso, ya no hablamos de gripe, pero sí de catarros y resfriados pues nos van a proteger. Pero fíjate, estábamos antes hablando, Rosa y, yo, eh, Rosa y yo, digo, ¿te has dado cuenta que no hay gripe este año? Digo, claro, es que como llevamos las mascarillas claro. y nos protegemos, pues estamos evitando también tener gripe, coger catarros. Yo no me he constipado todavía eh, y estamos ya a mitad Exacto. de enero, ¿no? Yo creo que... ...que no sí. solamente estamos evit evitando el coronavirus... ...sino también otro tipo de infecciones... ...que también nos perjudican... ...durante bueno, esta temporada del año. Sí, y una de las cosas que más afecta... ...son los cambios bruscos de temperatura... Uh -huh. ...que yo también siempre recomiendo... ...que aunque estemos en casa... ...yo veo a esas personas que están en casa... ...y van en manga corta... ...pues bueno, eso es totalmente contraproducente... ...porque tu cuerpo eh, está a una temperatura... ...y en el momento que tienes que salir... Cual ...a cualquier cosa... ...o que abres la puerta... ...en ese mismo momento te entra un aire frío... ...y ahí ya, ahí ya está... ...lo primero que se afecta es la garganta, ¿no?... ...entonces los cambios de temperatura... ...hay que tener cuidado con ellos... ...además no es nada ecológico... ...estar consumiendo energía... ...así sin parar... Eh, ...nos abrigamos un poquito en casa... ...no pasa nada... ...una mantita encima como todo lo día se ha hecho en el sofá... ...efectivamente, <risa> un jersey, una mantita... ...que estemos cómodos, seguro que sí... ...pero sin llegar a ese exceso de consumo de energía... ...y que luego someternos a esos cambios de temperatura tan, tan bruscos... ...que ahora mismo es lo que más nos va a afectar. Ya los recibos pero, de luz que este mes va bueno, a que vuelan. Bueno, eso ya no, quer, no quería nombrarlo, <risa> no quería nombrarlo... ...pero es así, es cierto, ¿no? Entonces eh, tenemos que... ...esas medidas que son eh, tan sencillas y que están en la, a la mano de todos... ...debemos de eh, llevarlas un poquito a rajatabla. Esos hábitats saludables además nos van a venir muy bien a nuestro organismo... ...nos vamos a sentir mejor... ...vamos a hacer mejor las digestiones... Uh -huh. ...nuestro estómago y nuestro organismo... ...recuperan su rutina... ...y otro de los eh, hábitos que tenemos que mm, tener, tener en cuenta es... ...consumir mucha menos azúcar de la que consumimos... ...exacto, mucho menos azúcar... ...mucho menos sal, por supuesto... ...y tomar mucho líquido... ...ahora mismo es ideal para tomar cremitas... Mm, ...cremas, ricas. caldos... Eh, ...todo esto ahora mismo es ideal... ...nos van a aportar agua porque el organismo lo necesita... Si eh, nos enfocamos en lo que es bajar esos kilillos que hayamos podido coger en estas fechas, pues eh, mejor todavía, porque ese líquido va a ayudar a depurar nuestro organismo y eh, a mantener una buena temperatura y además eh, nos va a dar como una sensación de, de, de confort, de, de bienestar. ¿no? Cuando tomamos Entonces, algo caliente cuando hace frío, es eh, lo notamos enseguida. Sabes Manoli que aquí quitamos los zumos. Vale. Ya, ya, ya, aunque yo me los tomo escondidas sí, tuyas. Sí, sí, sé que están muy ricos, está claro. Yo el claro. zumo de naranja por la mañana que quiero que te sí. diga, me parece un privilegio Exacto. poder tomarlo. Pero que nadie piense que por tomar zumo eh, está tomando fruta, eso es, estás tomando fruta, pero eso también conduce a error. La fruta hay que tomarla, la pieza de fruta bien lavadita, pelada, si puede ser, y eh, natural, hay que masticar hay que digerir, porque además la fruta tiene un efecto muy bueno para las dietas, y es que es saciante. Claro, la fibra. Claro, el zumo no te sacia, sin embargo no comerte una fruta, sí. Sí, claro, y tan dulce. Pero mira, yo por ejemplo por la tarde me gusta eh, comerme una naranja a rodajitas con ¿Sí? canela, que está bueno, riquísima. Eso por bueno. la tarde sí me apetece, Perfecto. pero por la mañana apetece un zumito. Cuesta más, sí, sí, es verdad, cuesta mucho más. Entonces, eh, siguiendo esta, son eh, pautas saludables y que yo creo que debemos de, de, de continuar. Hablabas del azúcar. Nosotros, por ejemplo, en el fogón siempre tenemos eh, lo que es la maceración de fruta. La macedonia de fruta que nosotros hacemos es la fruta, la lavamos, la pelamos, la troceamos y entonces es fruta siempre de temporada, fresca y mm, de ese mismo día. ¿no? Entonces, eh, Es muy importante, fíjate, que cuando van a, a las tiendas de Fogón siempre nos dicen, yo creía que no me gustaba la fruta, pero desde que me la llevo peladita, cortadita, claro. es que he descubierto que me gusta la es fruta, es, ¿no? Yo creo que es uno de los postres más buenos, una macedonia sí, de frutas, sí. es algo delicioso. Efectivamente, siempre acompaña, y yo incluso a las personas que se la llevan, les digo, bueno, si lo quieres como, tomar como postre, es... Eh, es bueno es un postre sano pero guárdatelo para la para merienda. merendar claro guárdatelo para la merienda o, o incluso para el almuerzo de, de, uh -huh. del día siguiente sí. o el desayuno tenéis todos los días macedonia en todos el fogo. los días todos los días y además es, es muy demandada no y bueno también es verdad que tenemos otros postres esos postres contienen azúcar la mayoría hay algunas veces que no que hacemos bizcochos sin azúcar que preparamos algunas cosillas no pero yo eh, siempre sobre todo en estos momentos recomiendo que comáis fruta y que os comáis la macedonia porque eh, vais a estar mucho mejor y eso se nota en la piel como tú dices, se nota muchísimo claro. mucho Claro, uh -huh. es un reflejo de, de todo ese aporte de vitaminas y de defensas que le estás dando al cuerpo Además, antes también de las cremas de verduras, ¿tenéis alguna crema hoy en el fogón? sí, pues eh, ayer había crema de coliflor ¿Mm? y hoy creo que estaba la crema de calabaza qué en, buena está la crema de calabaza ahora mismo ya todos los días vamos a estar preparando cremas ...porque es lo adecuado, sientan muy bien... ...y como te digo... Eh, ...si no te la llevas para comer o para almorzar... Pues ...una para merienda, cenar. una cena... ...es perfecta, te reconforta... ...y además vas a dormir muy bien. Uh -huh. Es importante también cuando uno quiere llevar... hábitos saludables y perder algún kilo... ...estamos hablando de una cosa normal... ...de haber cogido sí, un kilo o dos en cierto. la Navidad... ...porque ya lo otro ya si te pasa ya... Mira, hasta, hay que ir a un especialista. hasta cinco, hasta cinco... Manuel, pues ya hasta me cinco parecen cinco muchos... Kilos. Sí, pero como se han cogido rápido... Hay que quitarlo quitarlos rápido, rápido también. Exacto, porque la mayoría de ese peso es líquido. Es líquido que se ha ido ac eh, acumulando por el eh, eh, tema de, de no respetar las horas de sueño. Eh, bebemos o sea, en Navidad exacto, se bebe más alcohol. Es esas bebidas eh, más calóricas como es el alcohol. El alcohol es, bueno, pues ya sabéis, son calorías vacías. Porque tú puedes comer eh, alimentos que contengan calorías, pero también te están aportando algo. Pero el alcohol es que no te aporta absolutamente nada. Y si hablas ¿no? de licores, que en Navidad se suelen tomar pues y demás, pues ya sí. encima se dispara el azúcar. Exacto, mm. sí. Y bueno, dentro de, de todo eh, es importante también no pasar hambre. Estar bien alimentado eh, y no pasar hambre es que para, para evitar los atracones sí. y la ansiedad y el claro. mal humor que también que genera el, el tener Mucho. hambre. Mucho. Exacto, Eso es un, esa es, mmm, si no, una de las claves, la clave, diría yo, ¿no? no pasar hambre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y además es lo más recomendable y lo que nosotros siempre decimos y en la dieta mediterránea, comer cinco veces al día. ¿Qué quiere decir esto? Pues cinco pequeñas comidas. Es comer, eh, nunca estás lleno, pero espacito. nunca tienes hambre, efectivamente, y masticar bien, masticar bien es fundamental para que luego el aparato digestivo... ...funcione bien y no tengamos ningún tipo de molestia... ...entonces, cinco comidas pequeñas, bien equilibradas... ...y teniendo en cuenta los nutrientes que vamos tomando... ...pues la verdad es que es muy, muy adecuado, ¿no?... Eh, ...ahí se nota enseguida eh, esa, esa fortaleza y ese, no sé... ...esa salud, ese aspecto saludable, ¿no?... ...cuando se come así correctamente. ¿Y qué recomendaciones nos haces hoy, tanto para hoy... ...como para el fin de semana porque no cerráis ningún día? No. Mira, yo para, sobre todo ahora, ya en este tiempo, lo que recomiendo es hacer la dieta lo más vegetariana posible. No quiere decir que suprimamos del todo la carne, y el pescado, quien tenga costumbre, pero sí es un buen momento, las legumbres sobre todo. Cambiar esa proteína animal por una proteína vegetal es más sostenible, más ecológico y mucho más saludable. Entonces, por ejemplo, yo hoy os puedo recomendar el guiso de, de habichuelas, eh, hacemos habichuelas con sepia también, que está riquísimo. Buenísimo. Exacto. Entonces, eh, si lo quieres solo está el potaje de tres legumbres con todo tipo de y además es un plato vegano. Eh, como siempre sabéis, en el fogón tenemos varios tipos de arroces todos los días, ¿no? El arroz es muy nuestro y siempre es recomendable. Hoy, por ejemplo, todos los jueves en el fogón tenemos la costra vegetal. Es el perol de costra, hacemos al estilo de, de la costra ilicitana igual, solo que cambiamos todas las verduras, o sea, toda la carne la cambiamos por verduras. Y realmente está muy bueno, no hace falta ser vegetariano para comer estos claro. platos. no Y luego pues algo de pescado, podemos tener algo de dorada, algún día salmón, Pero ya os digo que siempre sería muy bueno que nos enfocáramos en una pequeña ensaladita, puede ser incluso ensalada de quinoa como teníamos hoy con, con unas verduritas y luego pues un plato que nos aporte la cantidad justa de proteína. Uh -huh. Y no podemos dejar de preguntarte, como vicepresidenta de la Asociación de Hostelería, cómo están las cosas muy complicadas, con la sombra de un confinamiento volando por el aire, eh, con ese cierre a las 5 de la tarde, ¿cómo se está llevando en el CHE? Pues imagínate, muy, muy duro, muy duro. Ayer estuvimos reunidos con el alcalde y con dos de los concejales del ayuntamiento, Porque eh, entiendo que ellos también están buscando soluciones porque esto ya es eh, inasumible. O sea, ya, ya lo que faltaba, después de un mes de diciembre en el que las empresas de hostelería normalmente lo que hacemos es coger fuerza, porque luego viene enero, febrero, entonces en esos meses digamos que vamos tirando de los recursos del mes de diciembre. Pues este año es que el mes de diciembre ha sido tremendo, ni para pagar gastos, imagínate ahora que viene enero y febrero. O sea, el panorama es eh, desastroso. Y una de las cosas que más me hizo gracia ayer en una de las reuniones es que el ayuntamiento dice que si no cobra los impuestos, luego no tiene para pagar servicios. Y esto una de las personas de la asociación se lo hizo notar, ¿no? Le dijo, vaya, no me digas. O sea, que si no tienes ingresos, no tienes para pagar. O sea, un poquito refleja la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, que es que, ¿de dónde? Nos caen todos los pagos, todos los gastos, todos los impuestos, pero al 100% y sin ingresos. Pero no es por mala gestión. Porque esto en los negocios siempre ha pasado, unos salen adelante, otros no. Claro. Eso es independientemente... Pero esto se escapa de, de vuestra Efectivamente, gestión. Efectivamente, pero esto se escapa de, de nuestra gestión, no es por mala gestión. Tendrí, podríamos tener ingresos, pero como eh, tenemos tantas restricciones, pues esos ingresos no existen. Entonces, claro, creo que se pide también, aparte de la colaboración ciudadana, en el sentido de que entienda que si no se tiene cuidado y no ponemos todos de nuestra parte para parar esto... Eh, la repercusión que está teniendo a nivel de salud y luego a nivel, a nivel económico, económico va a ser eh, arrasador. O sea que, por favor, siempre pedimos que esa colaboración y esa responsabilidad. Pues bueno, con, ese, con esa petición de colaboración y de que todos pongamos de nuestra parte, nos quedamos Nieves Gil, directora del Fogón y El Citano, como siempre hemos aprendido mucho contigo y te esperamos la próxima semana. Pues aquí estaré, si no pasa nada. Muchas gracias. <risa> gracias a ti.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 24 años cuidando de ti. Pues ya hemos llegado a las 11 de la mañana y ya está preparada Rosa Lucas para realizar su programa Entre Amigos. Nosotros nos despedimos con la voz de la cantante brasileña Gal Costa y de Jorge Dresle porque ambos, en su colaboración musical, nos presentan Amor Negro.